A las 8 y 5, las 7 5, en las Islas Canarias, como siempre, son muchos años ya, pero le damos la bienvenida todos los lunes a todas las personas que a través de la radio, a través de internet, de www.fororecursoshumanos.com se incorporan a esta sintonía donde estamos conectados con los recursos humanos. tengo en línea esta hora de la tarde, vamos a charlar con él un rato, a Jaume Gur, es CEO de, de Infoyot.net. Querido yaume ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, diriges eh, la empresa, me dicen con una cultura basada en la felicidad, la alegría, el desarrollo de las personas, eh, especialmente desde el año 2002 y desde 2010, eh, bueno, director general de la compañía, CEO, su objetivo es renovar el impulso de la empresa líder del mercado de empleo, pero ¿por qué es InfoJobLeader? Jaume, eh, ¿sobre qué soporte se centra ese liderazgo? Bueno, liderazgo de la compañía se basa en que realmente funciona. Es decir, las personas que buscan trabajo, allí encuentran oportunidades, allí se concretan contratos y por tanto el boca a oreja funciona. ¿eh? Eso es lo que atrae a la gente. ¿Qué hay detrás de esas funcionalidades, de, ese, de esos programas? Personas comprometidas, personas que viven y sienten su trabajo más allá de las labores que desempeñan, ¿no? Y esto lo hemos logrado gracias a ponerlas en el centro y liderarlas a través de la felicidad y, y el amor, ¿no? Uh -huh. Oye, yo me llevo, llevo 12 años haciendo una pregunta muy poco original, pero que me ilustra mucho y ilustra mucho a los oyentes, creo, que es la siguiente. Eh, se lo pregunto tanto a Ferrovial, al BBVA se lo pregunto hoy a, a InfoJob. ¿Cómo son las personas de tu compañía? ¿Cómo son las personas de InfoJob? Pues las personas, yo creo que todas son especiales, ¿no? <risa> son personas que vienen a trabajar para ganarse un salario, pero que van a trabajar y descubren que hay más allá, ¿no? Que no solo tienes que desarrollar una tarea, sino que alguien te mira, te cuida, procura por ti, te hace crecer, y desde ahí florecen de otra forma, ¿no? Eso uh -huh. cambia y transforma. ...su vida tanto personal como profesional, no dejan ser como todos nosotros, ¿no? Yo no conozco a nadie que trabaje por placer, ¿no? Uh -huh. Por tanto, son personas sensibles, son personas que tienen su vida, su familia, sus amigos... ...y que invierten muchísimas horas de su, de su tiempo, ¿no?, de su vida como tal en, en trabajar... Uh -huh. eh, eh, Jaume, ¿cuántas ofertas se pueden ver, eh, lo digo así a grosso modo, ¿cuántas ofertas se pueden ver hoy mismo en Internet? o Te lo pregunto de otra forma, ¿dónde están las oportunidades en este lunes 22 de junio en materia de empleo, eh, que son las ofertas que salen en, en, en InfoJob? Mira, las oportunidades para encontrar trabajo hoy son muy claras, todo aquello que esté relacionado con tecnología, ya me sé programador, Llámese analista, llámese análisis de datos, llámese data science, etcétera, etcétera, ¿no? La tecnología cubre cada vez más periodos de nuestra vida y, por tanto, aquel que tiene esas capacidades tiene más posibilidad de encontrar trabajo. Uh -huh. La segunda clave, el inglés, ¿no? Los idiomas, cada vez más se piden idiomas, eh, a veces no tanto porque sea necesario en una buena parte del trabajo, pero sí como elemento que te identifica como una persona flexible. Uh -huh. eh, el otro día eh, tuve la oportunidad de, de presentar a Jaume en una interesante... Estuviste muy bien ¿eh? en, la, en la conferencia Jaume en la Universidad de, de Navarra, eh, la cual nos honramos eh, pues eh, haber estudiado haber estudiado allí estar muy activos en, en alumni, lógicamente, y... Eh, Y, y hablabas eh, especialmente de que eh, en 6 de cada 10 contrataciones se han utilizado las redes sociales, principalmente las redes sociales offline, eh, las redes sociales online se han utilizado una de cada 4 contrataciones, pero me dio la impresión de que al final eh, las redes sociales, bueno es bueno para estar visible, corrígeme, eh, para encontrar oportunidades, pero que la toma de decisión no está en las redes sociales. Las redes sociales lo que, lo que hacen es magnificar y aumentar la antigua relación de contactos que no podía tener, ¿no? pero o, hoy por hoy no deja de ser un lugar donde conocer un poco más a las personas que aplican a los puestos de trabajo, la toma de decisión evidentemente no se encuentra allí, no las ofertas de trabajo concretas tampoco se encuentran allí, hoy la, la herramienta de las redes sociales online es usada mayoritariamente para contactar con gente para buscar y saber un poco más eh, del de interior de esas personas, tanto en la parte profesional como personal, y la decisión está después en aquellas personas que están entrevistando y que están en sus despachos. Uh -huh. Oye, yo tu opinión, los eh, los candidatos, eh, la cual pues aparecen con su currículum, luego te preguntaría algo de los currículum, ¿Vienen bien preparados de la, de la universidad eh, o, independientemente de las carreras, bueno, hablamos de actitudes con C, con P, y, y en eso de las actitudes eh, estamos hablando de otro tema? ¿Cuál es tu opinión? No, encontramos hoy candidatos muy preparados técnicamente, con muchas cualificaciones, incluso con, con dos y tres carreras, con cuatro y a veces cinco idiomas, o sea, gente muy, muy preparada, pero en toda esa preparación, ...en muchas ocasiones encontramos a faltar... ...la parte más humana... ...la parte más de valores... ...la parte de actitudes, ¿no?... Eh, ...eso no quiere decir que no los tengan... Uh -huh. ...pero se han desarrollado solo algunos, ¿no?... ...posiblemente el que tenga muchísimas... ...o más de una carrera tendrá una capacidad de esfuerzo... ...muy grande... ...pero o sea se ha usado de forma monolítica... ...y realmente sin una conciencia de todo eso, ¿no?... ...entonces yo personalmente... ...y en discusiones con otras personas... ...vemos que realmente la, la falta... De, de un desarrollo consciente de los valores que uno tiene, es algo que debería potenciarse tanto en la universidad y sobre todo antes de entrar en el mercado laboral. Uh -huh. Me hablabas tú el otro día y en la charla me gustaría que lo, lo pudiéramos reproducir porque lo, lo subrayé como interesante. Bueno, en las empresas, eh, en el mundo de, de los candidatos, de las organizaciones, de las instituciones, de la universidad, se convive con distintos tipos de generaciones. Sé que vamos hacia la Z, pero partimos de la baby boom, ¿no? Sí, así es. Eh, en muy poquitos años vamos a tener cuatro generaciones conviviendo bajo Acuéntame, cuéntame, que cuéntame esto, que estuvo muy interesante, hombre. Bueno, lo que tenemos son la generación baby boom, está es el pico histórico de natalidad eh, en España, están estamos ya, ¿no? Empezando a jubilarnos, por decirlo así, y están en, los que están ahora entrando, que están empezando o empezarán en los próximos años es la generación Z, ¿no? En medio nos queda la Millennial, que es la que siguió el baby boom, la generación Y y la última es la Z. Por tanto, en cinco años tendremos cuatro generaciones sentadas eh, en una misma empresa con culturas totalmente distintas, no eh, creados y, y, y crecidos eh, bajo parámetros radicalmente diferentes con valores y aproximaciones a la vida que son difíciles de combinar. Entonces, uh -huh. Nuestra visión es que quien sea capaz, ...de coger la experiencia, el esfuerzo, los valores... ...la entrega que tienen los baby bombs... ...junto con las capacidades, eh, la ilusión... eh la, ...la frescura que tiene la generación Z... ...pasando por las otras dos... Sería el que triunfirá como empresa. Uh -huh. eh, el otro día te decía que que bueno que el salón de actos de la Universidad de Navarra en Madrid estaba lleno, pero que tenía que ser una charla un en la Universidad de, de Navarra. Bueno, pues yo te quiero presentar esta tarde a Cristina Muñoz-Cosini, que es directora gerente de la Fundación Empresa Universidad de, de Navarra. Querida Cristina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantada de hablar con vosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, el otro día triunfó Yaome en, en, en la universidad aquí aquí en Madrid, hablando sí. de, de candidatos, eh, hablando de, de, de empleo, pero eh, también habló, y eh, yo no le he preguntado todavía, te lo pregunto a ti, sobre la empleabilidad, la conexión de la universidad con el mundo de la, de la empresa. ¿Cuál es tu opinión? ¿En qué estado estamos, eh, Cristina? Pues eh, vamos a ver, mi opinión para empezar me parece que es fundamental esta fomentar esta, esta relación. Es cierto que hay que partir de, en mi opinión, hay que partir de una base que la universidad eh, tiene un objetivo muy, como tal, como institución, ¿no? que es formar cabezas, buscar la verdad, eh, dar conocimientos, etcétera, pero no se puede desligar y además es una visión propia de la universidad transferir ese talento a, a la sociedad y de alguna manera ahí juegan un papel fundamental la cercanía de las empresas, las empresas que, que por, distintas, por distintas vías, de distintas maneras, pues pueden eh, acercarse a la universidad y colaborar en esa parte formativa práctica de los, de los estudiantes antes de que incorporen al mundo laboral. Uh -huh. En ese sentido, sí. vamos, desde Fundación Empresa precisamente es uno de los objetivos principales, ¿no? Trabajamos entre de la universidad en colaboración con las empresas buscando constantemente maneras de que estén cerca y lo están haciendo. Y, y ese es el papel que desarrollamos allí, ¿no? O sea, uh -huh. estar entre los alumnos y las empresas para ayudarles a uh -huh. acompañarles en su desarrollo profesional antes de incorporarse al mundo real, entre comillas. ¿no? Oye, y Cristina, y, ¿y qué le interesa a la universidad de los alumnos y qué es lo que le interesa, sospecho lo que le interesa, a los alumnos de la universidad? Eh, a las empresas de, de los alumnos les interesa realmente el talento. He estado escuchando ahora mismo a Jaume y... y, y Os y podéis les... saludar, te está escuchando, ¿eh? Sí, sí, sí. Hola, ¿qué, tal ¿Qué tal estás? Bueno, pues, pues ya, ya eh, os conocéis, yo quería presentaros, ya os conocéis de la radio. Sí. Entonces, eh, sí que fuera que nosotros cuando las empresas y las traemos a la universidad, ellos el, digamos el conocimiento, la formación técnica, como uh -huh. decía la dan por supuesta, entre comillas, ¿no? O sea, cuentan con ella. Pero esperándolos alumnos esas otras eh, o sí, competencias transversales muy muy de fondo, que es la calidez humana, esa capacidad de aprendizaje, el, que sean conscientes que pueden aportar valor a la organización cuando se van a incorporar y además que sepan comunicar ese valor, que sean flexibles a la hora de incorporarse a un puesto, o sea, que no se cierren a lo que han estrictamente aprendido en su titulación, en su grado, etcétera O sea, y, y esa flexibilidad es un, es un valor importante. Y una de las cosas muy concretas que nosotros en el, hemos traído en diferentes actividades a, a empresas Nos señalaban el compromiso con la empresa y con sí. su propio desarrollo profesional uh -huh. como un valor muy muy interesante. Y los alumnos cuando lógicamente su primera intención cuando se agregan a una empresa es un puesto de trabajo, un lugar donde donde donde poder tener la, su primera experiencia laboral, pero también buscan de alguna manera mucho eh, sí que es verdad, ¿no? el, el aprendizaje, tener una buena experiencia Primera, nosotros trabajamos mucho, lógicamente, con perfiles junior, ¿no?, con los que mm -hmm, se incorporan claro. por primera vez, y buscan eh, de manera, ese, ese, esa mentorización, ¿no?, que, que al incorporarse un puesto pues eh, la experiencia de otros. Oye, no sé qué opináis los dos, os lo pregunto a los dos, porque, eh, bueno, organizáis muchas cosas, eh, luego quiero acabar, en eh, tanto Empresa Universidad de Navarra, también como eh, Infoyot tienen distintos actos durante uh -huh. esta semana, pero pero el otro día leía, eh, a través de una consultora, lo decía aquí, eh, a través de High Group, eh, bueno, el, el, el alejamiento, eh, y eran conclusiones de un informe que se está produciendo, Eh, uh -huh. ...por parte de, del empleado que está empezando a ser más leal al líder que a la organización. Eh, bueno, uh -huh. no sé yo si estaba muy de acuerdo con eso, pero no sé qué opináis vosotros. Bueno, vos, ya, en más de una ocasión he leído informes sobre cuáles son los, los las, las causas reales de salir de una empresa, ¿no? Y al final no tanto es la cultura de la compañía o cómo te tratan, sino cómo es tu líder directo. Clarísimamente, el liderazgo de la persona a la cual tú estás al mando termina siendo representando a la compañía, ¿no? Por tanto, tiene mucho sentido que se sigan a los líderes más que a las que a las marcas o compañías. Uh -huh. mm. ¿Qué opinas, Cristina? Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo en parte, pero también pienso que, que es muy importante no diría tanto la cultura de raízación, pero que que, que lo ve importante, ¿eh? pero que a, a la gente junior, a los jóvenes a la gente que se incorpora, lo que también le interesa mucho es qué proyecto tienen por delante, qué proyecto profesional tienen por delante, o sea, que la empresa tenga la organización tenga un proyecto en el que él, e, esta persona, el el, que es el recién egresado, el que se incorpora, el recién graduado pueda aportar valor, ¿no? Yo creo que más adelante sí que viene el tema del... etcétera, pero pero yo creo que lo que, lo que buscan es eh, tener un proyecto que les ilusione y en el que puedan aportar uh -huh. algo. Muy bien, eh, acabando ya con esta charla inicial, enseguida hablamos uh -huh. de procesos de selección, ya nos están esperando uh -huh. más eh, más invitados. Eh, Jaume, uh -huh. eh, bueno, retos futuros rapidísimamente de, de, de InfoJob y, y algún acto que tenéis esta semana en Madrid interesante, ¿no? Bueno mañana tenemos una presentación de un informe que está destinado a directores de recursos humanos que es justamente hemos ido, nos hemos acercado a las universidades y hemos preguntado ¿no? tanto mm. a empresas como universidades como a los universitarios qué es lo que necesitan qué es lo que tienen y a partir de ahí los hemos usado todos los datos ¿no? y entonces pues mm. vamos a presentar nuestro informe, ...para contar qué es lo que hemos visto allí ...de estas tres partes tan fundamentales, ¿no? Uh -huh. ¿Retos para el futuro? Que me preguntabas... ¿Sí? ...pues nuestro gran reto es... ...tener... ...dotar, ¿no? ...de una... ...de una... ...de una experiencia que sea multiplataforma... ...a todos los candidatos... ...a todas las personas que quieran trabajar... ...y buscar trabajo a través de Incojobs... Uh -huh. ...y evidentemente estar presentes en móvil... ...en tablet, en web... Eh, ...y el segundo gran gran reto con nosotros sería... ...la conectividad que el mundo se está moviendo hacia las relaciones sociales... ...y por tanto, Mojobs tiene que abrirse ese mundo... ...tiene que abrirse a estar conectado, a permitir y facilitar esa conexión uh -huh. entre individuos... ...y todo ello basado en una, desde nuestro punto de vista... ...una cultura de felicidad de, del empleado, de la persona... ...del desarrollo humano dentro de la compañía". Muy bien, y vosotros también, Cristina, creo que tenéis actos en Madrid, ¿no? Sí, tenemos algunos actos en Madrid, lo seguimos de, de cerca. Y una de las cosas que sí que sí. me gustaría señalar aquí, es eh, como gran reto que tenemos por delante, o proyecto más que reto, es, eh, vamos, lo estamos trabajando hace tiempo, pero fortalecer y consolidarlo, la colaboración, digamos, la integración de los alumnos, de los antiguos alumnos, de los más de 16.000 antiguos alumnos que tenemos uh -huh. identificados en, en este pro, en este proyecto de, de desarrollo profesional de los alumnos de grado y de los programas más master. Que vamos, es, uh -huh. o sea, que, que que sean nuestros mentores, los colaboradores directos en todo este gran proyecto de, de preparar a los a los alumnos en su incorporación al mercado. Pues me alegra que saques esta cuestión y estamos encantados, ¿eh? Muy bien. <risa> Muy bien. <risa> eh, yaume eh, como CEO de, de Infoyot, muchísimas gracias. Es mañana el acto, ¿no? Mañana mañana mañana. Por la mañana por mañana a las 10. Vale, pues nos veremos un rato por allí, ¿dónde dónde se celebra, por cierto? Pues mira, no lo sé. Vale, vale, vale, vale. pues lo... Porque eh, como eh, lo, cada semana, desde los últimos meses... Hemos es normal, es normal. ...de exactamente la, la Pe dirección. Pero tengo fichado InfoJob, ¿eh? Lo, lo tenemos, eh, lo sabemos dónde es. Yaume, muchísimas gracias por estar con nosotros... A ...y hemos conocido un poco más InfoJob. Muchísimas gracias, ¿eh? Feliz Cre día. Gracias, feliz eh, día al CEO de InfoJob. Gracias también a Cristina Muñoz Corsini, directora pues, gerente gracias. de la Fundación gracias. Universidad de Navarra, por estar con nosotros. Y la Universidad de Navarra fue un punto donde conocimos a Yaume y hemos trasladado el eh, Bueno, el, el contenido a todos nuestros oyentes Muchísimas gracias Cristina, muy buenas tardes Gracias, un saludo Adiós, Adiós. Francisco García Cabello El Foro de los Recursos Humanos Capital Radio